muerte que provocaron se hizo por dinero, porque eran 10 pesos, entre en todo ¿cuántos son? 5 ¿cuántos juntan? 40 pesos, entren igual los 5 y, y Villarreal se quedaba con, con la plata en el bolsillo eh, entre cuánto eran los que había que entrar? 1031, che, hay 6.000 bueno, no importa, no pasa nada si es un lugar cerrado, no deberíamos prender venga, mano, no importa, ¿qué va a pasar? Dale todas esas cosas eh, realmente ya no pasan no puedo perdonar, no me puedo olvidar, no puedo dejar de pensar que la muerte de los chicos de Cromañón tiene que servir para algo. No puede ser algo que quede así, digamos, en, en el olvido y, no, y nada haya cambiado después de la muerte de ellos. Las cosas tienen que cambiar, lo que sí son mal hay que hacerlo bien y aquellos que son responsables tienen que ir a la cárcel.